a ver este este tampoco se siente una mierda dos, a ver a ver un a tope no se siente nada ni el micro ni el otro ni el de más allá vale, cojonudo ahora bien, esto va pero que muy bien ¿eh? los micros a tope no se sienten Pues me temo que, no sé, esta noche, a ver, a ver Auxiliar, tal, me per aquí, pero hay algún, ah, sí, mira, pero aquí se me siente, que, ah, cojonudo, nada más se sienta el micro de la Mesa Auxiliar, no me entendéis, no pasa nada, yo sencillamente protesto porque, a ver, estoy ahí para pa protestar, no es ya normal, no es ya normal en absoluto, no es ya normal ni de, ni de yoñe, ¿eh? jeje. ayer normal de años, pero bueno, oye, en fin, un principio por que estoy aquí. Mira, de todas maneras, un principio para para intentar conducirse por la vida. Y si de, oye, cuando quieres hacer algo, hazlo tú. Y no puedes, facelo tú. No ni pidas a nadie que lo haga. O mejor dicho, pídelo por favor. Pero no necesitas que, que se faiga ni, ni tampoco protestes porque no se fae. ¿eh? Pues bueno, eso oye, es lo que, lo que está pasando ahora mismo. Oye, tú protestando porque ¿eh? ¿Por qué no furrulen los, los micrófonos. ¿eh? Porque nada más furrula un micro en lugar de los tres. Y porque precisamente el que furrula y el que tenemos un poquitín de auxiliar, digamos, para cuando, no, pa cuando no tiran los demás. Bueno, pues oye, colegas, esto es una radio libre y ¿eh? y el que no le guste que se que se aguante. ¿eh? Y lo que hay, el que hay, funcionamos funcionamos así, no funcionamos de esa manera y mira, colegas, pues es es perfecta, es exactamente esto lo que hay. Y bueno, como bueno, la verdad que llevaba mucho tiempo en, sin comenzar en, ¿eh? sin empezar el programa con con alguna pifia. Bueno, pues, eh no, podía ser, eh, no podía ser, no podía seguir así en la cosa Así en la que, bueno, pues como esto arrancó con PC ya sabéis perfectamente lo que lleva, ¿Sabéis cuál es la emisora? Porque si no, no estarías aquí Hombre, eh, podía ocurrir, eh, podía ocurrir que de alguno pues, se pusiera a hacer vueltas con, con el dial del transistor y terminara en el 107.3 de la frecuencia modulada que qué engañabos? Veo realmente difícil. Difícil por dos cosas. Uno, porque, bueno, eh, aunque ya fue mucho tiempo que no lo debo aquí, yo cuido que todos los entiendan. sabéis que a Radio Cuca malamente se llega por casualidad. Normalmente se llega por algo, ¿no? Se llega por una referencia, se llega por un comentario, se llega por... Pero no por casualidad, no por casualidad. Que se yo, esto digo en sin, en sin que yo tenga ningún tipo de... ¿eh? ningún tipo de, de fundamento y ¿eh? de, de estudios para para decirlo ¿eh? o sea ya que, que a lo mejor y mentira a lo mejor y mentira resulta que muchos de los que estáis sintiendo pues llegaste a, a radio cuca a radio cucaracha pues por pura y dura casualidad ¿eh? <risa> Oye, perfectamente pero ya os digo que el otro motivo por el que cuido que, que no llegaste por casualidad y porque la nueva no emisión en digital perdón en analógico a través del 107.3 de la frecuencia modulada y es muy muy pequeñina muy limitada y cada vez más cada vez nos acosen más oye otros emisores que, que si que si los evangélicos eh, los evangélicos por ejemplo oye da mucha caña eh, da mucha caña eh, y... Y tienen ahí una emisora que está cerquita a la nuestra. Y ahora que no otro barrio de mío, pues abrieron una emisora y no sé si os ocurre nada más que, que ponerla en un día muy cerca del nuestro. Eh, igual, bueno, qué sé yo. Eh, y en caso de que no te hayáis sintiendo el 107.3, la frecuencia modulada allí que estáis sintiendo, el www.radiocuca.org. Y mira, ahí sí que, eh, ahí a la página web sí que no llega nadie por casualidad, porque hay páginas web, o allá sea, Eh, buenas noches, macetú. Tengo tú en, en el chat esta noche. Eh. Tengo uno de chateru. Eh, ahí no llega nadie, nadie, eh. nadie pero nadie, porque es imposible llegar a, con, con los miles de millones de web que hay por ahí. Joder, pues a través de enlaces, pero ya si llegué, ya llegaste a algún sitio en el que está eh, en el que enlacen a Radio Cuca, pues ya llegué a fin. ¿eh? Bueno, pues entonces necesitáis en Radio Cucar, Radio Cucaracha, sintiendo la radio Libre de Viejo y el jueves por la noche, 22 y 13 minutos. Si estás en el Llau del Atlántico, que me consta que tengo sentientes, o sintientes por lo menos, en el otro Llau del Atlántico, pues oye, estás sintiendo Anedonia. ...estás sintiendo al anedónico miserable... ¿eh? ...que soy yo mismo el que está hablando con vosotros... ...el que está quechando aquí porque no tiran los micros... ...pues ese en es el anedónico miserable, ese es soy yo mismo... Eh, ...en un anedónico miserable que está es la maná que fácil ¿eh? ...facemos pues, una confesión... ¿eh? ...facemos pues, una confesión... ...había ahí por ahí un buen sentiente... ¿eh? ...de esta radio, el, el Fóbico... que que últimamente bueno pues ya no se, no se me mete en el chat se, bueno pues oye <risa> a ver no todo el mundo tiene jueves por la noche vacío no constame que sigue sintiendo anedónea eh, a través de los podcasts ¿eh? Eh, las grabaciones para la gente que ¿eh? bueno eso eh, pero bueno que en directo o por lo menos en el, en el chat no se no se mete Pero bueno, fíjame un, un comentario eh, respecto que diciéndome que el anedero como miserable pese a que él, o sea yo, lo negase de ese mes en cuando, que ya era un rapaz coherente, ¿eh? Bueno, pues mira, eh, con esta confesión que voy a, que voy a hacer vos, eh, voy digamos, a vos que digo coherencia, no tengo ninguna. Ya veis, ya veis, yo siempre he despotricando ahí contra las tecnologías innecesarias, necesarias que y tal. Bueno, pues resulta que yo ahora mismo estoy leyendo una novela, ¿eh? una novela de es que me gustan a mí, de, de, de ciencia ficción y tal, que guste todos los géneros, por eso ye, casi podríamos decir el, el mio género favorito. ¿eh? Bueno, pues estoy leyéndola en, en, en, no me matéis, ¿eh? no me matéis, pero estoy leyéndola en un iBook, e ¿eh? en un iBook e de esos. Y, y lo peor de todo y es que la experiencia no me está desagradando del todo. ¿eh? Eh, hay años, ¿eh? otra, una mega otra que también venía, venía mucho por, por el chat, ¿eh? años hay, eh, Lucía, eh, dejo me un iBook. para mirar a ver si me arreglaba con ello. Y la verdad que no, no me, no me arreglaba nada. Y ya ves, años después, resulta que heredé uno, eh, que era de un, un, un tíao mío, eh, que morrió, y bueno, pues entre esos escases pertenencias, una de ellas era un e-book, un e-book, eh, un, un e-reader, e o como se llame, un aparatín de estos para leer libros en ne, ne electrónico, por una... por una pantalla. Y bueno, pues nada, eh, tocóme a mí, bueno, tocóme, <risa> no lo quería nadie, y, y bueno, como sabían que a mí me gustaba tanto ayer, pues ya no me lo, ya no me lo para mí. Yo eh, de mano, cogí, lo manejé un poquitín para arriba y para abajo y no fui quien a andar con aquello, pues sí me complicó y entonces dexelo. Eh, pasó a otra persona y pasó lo mismo que a mí y entonces volvió Bueno, la cuestión y que rebotó y otra vez acabo a mí. Bueno, entra la mi idea y que iba a meterlo nun un cajón y se va a quedar allí para los restos, para los restos. Acuérdame acuerdo que decía, "Me va, pero si el Tutitu tenía metidos ahí un ciento libros que no te gusta ningún. Pues por la verdad, miré todos los que él tenía y dame, gustame, vamos a ver. Pongo, no tengo otra cosa, pongo ayer y yo prácticamente lo que sea. Ya os comenté de alguna vez que muy pocas veces dejé un, un libro empezado. De hecho, acuérdame nada más de dos. De dos en, en toda la vida. Hay otros que dejé también empezados, pero, pero bueno, que volví a, a, a revisitarlos tiempo después, porque no todos los libros son para pa cualquier momento. ¿eh? Por ejemplo, mira y yo precisamente el caso de este que estoy yendo ahora. Eh, en Tamara hay el Uem. Papel, ¿eh? hay tiempo, hay bastante tiempo, y llegará prácticamente casi a la mitad, casi a la mitad. Pero bueno, llevo un libro bastante espeso a veces, ¿eh? y un libro que pese a ser una novela y, y pese a ser de género de, ¿eh? de, la, de la ficción científica, de la fantasía científica, bueno, pues eh, lleva bastante complicado. Fala mucho de, de algunos conceptos de física, que pese a que ya os digo que a mí la física gusta la de Dios, no tiene explicación ninguna, porque bueno, pues la, la física es una, una cosa complicada que normalmente no tenía por qué interesarme cuando yo no tengo además ningún tipo de formación en, en ese ámbito. Pero no sé por qué yo llevo cosas de, de física, de, de positrones, de, eh, de, de de aceleradores de partículas, de, de no entiendo nada, pero pero tráeme No sé por qué Entender no lo entiendo prácticamente nada Pero eh, tráeme Oye, traeme mucho Bueno, pero el caso es que va, Para seguir la novela en plan curioso Pues un poquillín había que ¿eh? Había que prestar atención a esas explicaciones Y intentar entender Bueno, el 100% ni de coña ¿eh? No entiendo ahora que estoy Abordándolo con mucha más atención El 90, el 80% Que va tampoco <ríe> Ni, ni, ni para Dios 50-60, vamos a dejarlo ahí, y yo creo que ya estoy pasándome, pero ya que aquella otra vez yo creo que no llegaba ni, a, ni al 20, a ver, <ríe> estoy siendo consciente ahora de que, oye, pues, que estoy pasando, ya pasé el, el allende de lo que ayer era la otra vez, pero bueno, eh, oye, pues, estoy enterándome de muchas más cosas, veo que estoy poniendo mucha más atención. En aquel momento, por lo que fuera, no estaba yo para pa leer una novela que requiriese tanta atención. y el caso ya que eso bueno pues eh, hay un tiempo hay un mes un par de meses dije si yo meca pues eh, ahora tengo yo mucha ganas de acabar esa esa novela ya os digo pasó muy pocas veces de dejar eh, el noveles empezadas y no revisitarles tiempo después para para acabarles hay dos que deje empezadas y que no tengo ningún interés en revisitarles porque me, vamos buf, Ah, no me no me apaña no me apaña no me apaña y no tengo ningún interés en intentar apañarme con ello eh, uy mira también tengo aquí a la a la fanedónica a la fanedónica en, en el en el chat dísmelo hola anedónico, hola buenas noches fanedónica bueno fanedónica que, que ye María de toda la vida eh? pero bueno oye ahora por lo de fanedónica y yo digo fanedónica eh? bastante soy yo soy yo para andar diciendo lo que los demás tienen que que poner o dejar de o dejar de poner bueno pues seguía sigo con el tema hay unos meses pues resulta que bueno eso dije yo venga pues ahora y el momento en un momento curioso y entonces voy a revisitar este libro un libro que bueno pues digo cual y no yé tampoco yé titulase en la soversión versión castellana el instante Aleph ¿Eh? y es un escritor australiano contemporáneo que tiene por nombre Greg Egan, ¿eh? un escritor de ciencia ficción y ya os digo, pues este en concreto lleva una historia ambientada en el... 2050, no me acuerdo ahora, 2052, 2055, bueno, década de los años 50 del, del siglo XXI, ya veis que, bueno, pues, ligeramente futurista nomás, porque, ¿eh? falta, nada, que 20, 30 años para eso? Nada, muy poquitín. Y, bueno, pues, nada, me también está bueno, eso, hablar de un congreso de física, también está en una isla artificial llamada la que viven bueno pues anarquistas de muchos tipos. gusta mucho una definición, una conversación que tiene un periodista con un anarquista, donde prácticamente viene a decir que ¿eh? el periodista quiere encontrar patrones comunes y el otro bueno pues comenta que que más bien hay pocos, ¿eh? que más bien hay pocos que no pretenda dibujar un patrón común de ¿eh? de los anarquistas, los anarquistas que viven en en Anarquía. ¿eh? Bueno, pues eh, la historia es bueno, pues eh, que llegue un libro complicado, pero que, bueno, pues ya veis, la temática no puede ser más atrayente para una persona como yo. Bueno, pues eh, quería revisitarlo. Eh, eh, la vez que lo, que lo pillara, la primera vez que lo pillara, pues pillara una, una biblioteca pública, lo vio. ¿Y cuál fue la mejor sorpresa eh, cuando la biblioteca pública inundaba? Bueno, en ese momento tampoco no lleve tanta sorpresa. Porque no bueno, podía estar prestado, no pasaba nada. Pero consulté el catálogo eh, y, y vi que no figuraba. Podía haber. Tenía. Eh, tenía que haber preguntado a un bibliotecario. ¿oye, qué, qué, ¿Qué pasó? Pero bueno, otras veces que pregunté, pues, eh, cosas, situaciones similares, decíanme eso de, bueno, pues lo robaron o perdióse o tal. Algunas veces dijeron, o menos, tiramos un pafaz al sitio. En esa biblioteca no, no tal. Pero bueno. que ni siquiera me puse a... O sea, no hice la pregunta y ya lo di por tal. Y dije oye, pues mira... Yo que gasto bien pocos perres, ¿eh? No tengo casi vicios. Eh, no tengo vicios ni virtudes. <risa> bueno, pero eso, que como como no tengo muchos vicios, dije yo, oye, pues mira, si tengo que gastar unas perres en comprar un libro, ¿eh? Oye, pues mira, gastoles Como no soy de hacer compras por internet, porque ya os digo que yo les tengo los XIX, pues cuéstame entrar por ellas. Digo yo, bueno, pues no pasa nada. Oye, miro a ver ¿eh? Eh, la editorial y tal y todas las cosas y voy a una librería aquí, que voy a mucho no veo Y digo yo, pues, oye, pues pedime este libro. ¿eh? Y ala. Pero ay, amigo, ahora sí os cuento cuál fue la mía sorpresa. Pues la mia sorpresa fue que ese libro estaba descatalogado, ¿eh? no lo había en en, en stock, una editorial. editorial. Hombre sí podía comprarlo a un montón de sitios del resto de España a través de internet, pero ya por digo que yo no me apaño, ¿eh? no me apaño pese a lo que os voy a decir. Bueno pues ya vos lo dije, que que estoy pillado con un con un ebook de esos. ¿eh? Todavía hago un ebook de esos porque contrario que la manera de poder leer este, este libro esta novela pues ya era descargarlo, ¿eh? descargarlo de, del internet. ¿eh? Y entonces mira, pues como tenía buena gana, ¿eh? como tenía buena gana, como en este momento sí que había motivación. Ya hablé muchas veces de la, de la motivación, ¿no? Eh, las cosas, bueno, hombre sí, hay cosas, por supuesto que hay cosas imposibles. Pero la mayoría de las cosas que, de las cosas que podemos hacer eh, no son no son exactamente imposibles. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la motivación necesaria. Ya, eh, conozco gente con, con grandes eh, limitaciones en las capacidades físicas y que fan cosas que dices tú madre de dios, pero ¿cómo es posible? Eh, conozco gente ciego que va que va a la montaña eh, y, y sin guía. ¿eh? que el, pero es imposible ¿no? pues, bueno, si hay la motivación suficiente eh, sí que es posible y bueno, como en este caso había la motivación suficiente, que yo quería leer el instante Lev y veía que, que no había otra manera de leer que, que no siendo a través del, del libro electrónico, porque bueno, sí, también podía leerla por el ordenador, pero ahí sí que tengo yo una, una limitación física, que llegue que que soy incapaz de leer a través de una de una pantalla. ¿eh? Enseguida me cansan los huellos y, y píqueme mucho y bueno, pues que, que no puedo, que no puedo. Entonces, bueno, pues nada, oye, eh, como había motivación a pues puse a investigar a ver cómo formulará esto, voy a ser este programa para convertir el formato, para cargar libros aquí, pim pam, pim pam, pim pam, y el caso oye que, oye, pues fui quien a, a ponerlo ahí. Y ahora, ¿eh? ...pese a que yo pensaba... ...digo yo, bueno, sí, voy muy de gallo aquí... ...que eh, que ya soy quien a hacer todo esto... ...pero no me pasa a mí que vaya a ser yo... Eh, ...vaya a ser a disfrutar... ...de la lectura a través del cacharrín me ...para pasarme igual que... ...como me pasó aquella aquella otra vez... Que, ...que no me arreglé con ello... ...y mira que aquella vez estaba leyendo cosas... ...que, bueno, pues en principio... ...gustabanme, ¿no? leí unos cuantos cuentos de, de Robert Howard... El, el creador de, de Conan, de fecho, bueno, llegan cuentos de, de Conan, que hay un personaje que, que me gusta mucho, ¿eh? que me gusta mucho, y pese a eso, no, no, no fui quien, y, y nada, no fui quien, y, no, y no fui quien, no pude, ¿eh? no me prestó. Yo, joder, eso de, de poder dar página para atrás, de, ¿eh? de, de doblar la esquinina en una que te dice algo que quieres acordarte más tarde, bueno, estas cosas. Y decía no, esto en un eletrónico en un buen pues oye mira no hay otra cosa como como querer y como necesitar podemos definirlo como una necesidad creada ahora bueno pues igual no ¿eh? igual igual no igual no no lleva necesidad creada fue necesidad real porque yo si no leía de esa manera este libro no podía leerlo de de ninguna de ninguna otra Bueno podía, eh, sí, bueno podía hacer eso de, de comprarlo a través de internet, que al fin y al cabo tampoco debe ser tan complicado, ¿no? digo ¿no? ser de los pocos que tuviera, nunca he ¿eh? hecho una compra por internet. Bueno, fui una vez pero por po un trabajo, un sitio en el que trabajaba que había que hacer una compra por internet, pero bueno, tuvieron que 17 metros el rato que ellos lo que tenía. Bueno pues no fue por internet ni siquiera, fue por teléfono, calla, calla, no no, fue por teléfono, bueno, en fin, ya veis, eh, ya, ya veis lo que lo que hay. Pero bueno, esta vez había una necesidad real, ¿eh? Había una necesidad real que que quería quería leer esa novela, joder. Tenía muchas ganas de, de leer esa novela. Y en ello estoy, en ello estoy, y bueno, pues, sí, no sé, por una parte digo yo, es la verdad que el papel, ¿eh? el poder mirar páginas para adelante, páginas para atrás, lo que falta para acabar el capítulo, o, o re, revisitar eso que es, es y que me, eso es fragmento que me prestó tanto tal bueno esos son desventajas tiene otras ventajas yo muy pequeñino el aparato y entonces bueno metes en cualquier parte y yo que estoy fechucado de ¿eh? de, de, de, de de las vértebras y de la espalda, que el peso pues bueno pues ya me me jode pues mira oye voy a eso por mí es una ventaja ¿Eh? claro tengo miedo de la hostia porque ¿eh? digo a mi préstame pues, yo siempre llevo encima un, un libro un, un, hasta que quiera ahora yo aparato ese siempre lo llevo conmigo siempre atérrame eh aterrame de salir de casa sin, sin un libro porque pienso joder Eh. Ah, mira, dice, dice Panedónica, bienvenido al lado oscuro. <ríe> eso eso debe ser que, que, que también ida al, al ebook. ¿eh? eh, Panedónica, tú también irás al ebook. Uh, Empezame. ¿eh? ¿eh? Que pocos quedamos, ¿eh? Bueno, aunque pocos seamos, no, que pocos ceden, porque yo ya. ¡Ay, yo ya caí! ¡Ja, oh, la mar, chaval! Buah, vaya movida. ¿no? Eh, cualquier día tendré un teléfono culiesto y la de mi madre. Bueno, en fin. que, que lo que decía, que bueno que pues que voy apañado, que el fecho de que pesa poco y que puedo llevarlo siempre conmigo, eh, pues llevo un, un va, también, es una mentalla Porque yo siempre llevo un libro conmigo, eh. Aterrame el fecho de salir de casa en ser un libro. Atérrame porque en cualquier momento, pues, pues topate con, oye, pues pues con un tiempo de, de muerto, un tiempo de espera, o puedes sencillamente de ir caliendo por la calle, no tienes nada que hacer y decir meca, voy a sentarme en este banco y voy a leer. ¿eh? O una cosa muy guapa que tenemos en Ubiel, hielo de lo de los centros sociales y tal. Yo no sé si tendrá otra utilidad, pero para pa sentarse allí, para meterse y sentarse en un banco, en bueno, un banco vamos, en una silla con una mesa y leer allí dentro. ¿eh? Joder, pues mola, so, eh, mola sobre todo en invierno. Ahora que que más calor, bueno, le va a ser la temperatura la de dios, pero bueno, ahora pues uno permitirse sentar en un, un banco por ahí. ¿eh? Lo que pasa que, que que claro, en en invierno eso pues pues no puedes hacerlo, ¿eh? no puedes hacerlo. Bueno, pues la historia llegue, llegue esa que a mí lo que me sigue aterrando a día de hoy aunque sigo saliendo con ese pertín llegue ¿eh? como yo soy nuevo y no miro para esas cosas a ver si va a quedarse en sin batería ¿eh? y un día voy yo todo feliz a sacar luz de la mochila para ponerme a ayer y, y, y no va a tener batería ¿eh? ese es uno de los de los grandes miedos que, que yo tengo aterrame el hecho de que ¿eh? el mío al libro quede sin batería miréis siempre he dicho una cosa ¿eh? por la que no deben a, a triunfar estos aparatinos eh, muchas tecnologías fueron saliendo y fueron haciendo bueno, obsol obsoletes a, a otras anteriores que si yo pues cuando salió el dvd pues el dvd acabó con, con, con los vídeos vhs ¿eh? bueno pues oye, salió y, y dejaron de fabricar sus videos VHS, entonces si tú tenías un montón de cintas de VHS, pues mientras te furlara el <coughs> el videocasete bien, pero bueno, pues con el tiempo, lógicamente, te iba a ir joribiéndose eh, seguramente, seguramente eh, no debes a tener tampoco dónde arreglarlo, porque bueno, que negocio va a dedicarse a una actividad tan antieconómica como reparar Eh, ...aparatos de videocasete... ...si sí, ya prácticamente nadie tiene videocasetes, ¿no? Pero bueno, pues bueno, seguramente no sé si habría alguno... ...pero muy pocos sí, y a lo mejor tampoco tenía piezas o, o qué sé yo... Bueno, pues en ese caso, obviamente... Eh, ...la tecnología nueva acabó con la vía pero acabó del todo... ¿eh? ...yo sigo guardando en casa porque me fue una ilusión... ...yo tengo la, la tetralogía de, de Matrix... Las tres, tres pelis de, de Matrix, más la compilación de, de muchos animados de Animatrix. Sigo teniéndoles, ¿eh? pero no tengo donde verles. ¿eh? Sigo teniendo muchas cintas de, de casetes de música. ¿eh? Sí, sí, mogollón de cintas, pero qué más me da, no tengo donde sentirles. Bueno, aquí en la cuca seguimos teniendo unos pletines. Eh, hay gente que la que lo utiliza yo la verdad que no sé ni siquiera como hay que como hay que usarles pero bueno, ya ves eh, eh, lleganles nuevas tecnologías y quieras o no quieras no te queda más remedio que usarles ¿por qué? porque eh, ya no te va vale a contener el, no, la obra eh, la película, la, la obra de música y tal necesites de algún sitio donde eso se reproduza eh, necesites el el videocasete, necesitas la, la pletina ¿eh? pero claro, en el tema de los libros los libros electrónicos, los ebooks y tal había una diferencia enorme, había la y ahí la ¿eh? ahí la porque bueno, tengo entendido que que no están triunfando ni para atrás ¿eh? este tema de los libros electrónicos ¿eh? Eh, había una diferencia muy grande y ahí la que, que el único reproductor que fue y falta ¿eh? para reproducir un, un libro que tú tengas en papel y el tu cuerpo eh, lleva una función que la tenemos casi todos hay gente que no pero es sencillamente la función visual ¿m? con la función visual ya podemos reproducir no tenemos falta de otro aparato no tenemos falta de, de, de electricidad de ningún tipo de energía si un día viene un una tormenta solar y provoca un pulso electromagnético y quedamos en sin en sin inyectricidad pues da igual vamos a poder seguir leyendo ¿eh? yo voy a poder coger cualquiera de esos no sé cuantísimos libros, un día tengo que contarlos que tengo en casa ¿eh? decorando las paredes de de, un, de uno de los cuartos de la casa voy a poder coger cualquiera de ellos y voy a poder leerlo ¿eh? no me voy a aburrir ¿m? igual tiene que hacer sol porque claro o bueno o a la ayuda de una vela a esto que mal te iba a ver una vela pero bueno oye cuánta gente hubo el diario de la historia que llevó libros a la ayuda de las velas pues oye pues yo voy a poder hacer eso es eh, sin problema ¿eh? si viene un pulso electromagnético ¿eh? pues yo puedo seguir leyendo No voy a poder verles pelis que tengo Bashaes en, en, en punto Avi, ¿no? No voy a poder sentir la música que tengo en archivos MP3, ¿no? Eh, pero los libros sí voy a poder seguir leyéndolos. Hombre, eso sí, ¿eh? eso sí. Nada más pido, ¿eh? por lo menos de momento, ¿eh? que, que oye, pues que no venga el pulso electromagnético, si puede ser, ¿eh? por lo menos, por lo menos. Hasta que termine el, el instantalef ¿vale? Ya os contaré cómo acaba. ¿Eh? Bueno, bienvenido a los grupos de rock famosos de los años 90, Desorden Público, que cantó sus canciones de los años 90, bien críticas contra la corrupción. <risa> Es por todas las por todas todas todas Caminas en la esquina aquí no pasa nada Revisan tus bolsillos te sobra la plata Ve a cualquier lugar todo funciona Una maravilla Muy bien todo está aliviada felicidad Y a descansar las finanzas Bulliantes están esparcimiento Sonrisas Una maravilla Muy bien Todo está alegría Felicidad Todo está muy normal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 Ya no jodan más, Porque todo está muy normal Todo está muy normal Todo está muy normal Todo está muy normal Muy bien muchachos, sigan así Batallando con toda su música Contra la corrupción y todo lo mal hechos Quien lo haga mal, váyansele encima con su música Y con su rock pesado Bueno amigos, seguís aquí sintiendo Radio Juca, Radio Cucaracha, la radio Libre du Vieux. ¿eh? Seguís aquí sintiendo la y un miserable, No solo locución, es el manal, la nedonia. ¿eh? Seguimos aquí sintiendo la nedonia. Estoy contando eso, la falta de. ¿eh? La falta de coherencia. La falta de coherencia que supone precisamente el. ¿eh? Bueno pues el, el que yo que estoy todo el día despoticando contra las nuevas tecnologías, te he te utilizando un, ¿eh? un aparato, un aparato de, de esa familia, de esa familia, en este caso bueno, pues un un, un, un como un ebook, un e-reader o, o como coño se... ¿sí? ¿Cómo coño es de día No llevo a lo mayor una necesidad creada de, de todo, oye, pues... Porque una necesidad, en este caso, real. Bueno, no llevo necesidad real en el sentido de que... Oye, pues si si no llego el Instant pues... Tampoco la mi vida va a resultar tan tan diferente y tan desgraciada. Más de lo que nah, pues, o que Supongo que seguiría siendo más o menos igual. Lo que pasa es que, joder, pues préstame el, el Instant Y, oye, pues... Uno de los pequeños placeres que tengo ya es la lectura. ¿eh? O sea, ya que joder, no me fregáis, No me fregáis eh, cambiar la lectura por coherencia. Además, yo no tengo ningún problema en ser un 40. Y eso es muy incoherente. Mira, precisamente ¿eh? la, la meme fanedónica está eh, por culpa de las nuevas tecnologías, está eh, metiendo aquí, está eh, costando, y, ta costando y interactuar con, a través del chat porque eh, ella quiere escribir una cosa, pero las nuevas tecnologías, eh, eh, entiende que quiere escribir otra, y entonces pues está liándose, poniendo aquí frases sin sentido ningún, eh, y, y al final pa, pa poderlo, para poderlo arreglar pues a la tercera. Dice franca que a la tercera bala vencida, ¿será verdad? No sé. Sí? Bueno, y, y vuelvo a decir, pues, esto no lo sigue a ver, depende. Yo, yo siempre portici que llevo al, al ordenador y al internet y tal, que a mí me encanta, ¿eh? que me da muchas posibilidades. ¿Veis cómo se viene en coherente? Y, y una cocina que también quería, quería, quería comentar, y es que, bueno, pues el no sé por qué el fecho este de, de estar yendo en el, el libro y el trónico, este un no sé por qué pensar en el en una cosa con la que ya di la vara de algunas veces y que ya el, el, el simbolismo, joder, esta capacidad de eh, simbólica que tenemos los seres humanos. Vosotros igual estáis pensando, ¿qué coño está, está diciendo el, el anedónico miserable este? Sí, bueno, pues el simbolismo, el, el ser capaces, ¿eh? que hay un libro, un libro sí. y un montón de páginas de papeles escritos. En este caso no son papeles escritos, y otra cosa que no lleve papel. ¿eh? Y un, un, un programa, como lo diríamos?, un, un programa de texto que, bueno, qué sé yo, joder, que lo defina uno que sepa, yo no sé. Pero bueno, la cuestión es que el, eh, eso, pues, son símbolos, una letra y un símbolo que en principio no funciona nada. ¿eh? ¿Por qué un, un semicírculo eh, tiene, que tener, tiene que ser una C? ¿eh? ¿Y por qué esa C en función de que detrás lleve un círculo entero o que lleva un palito con un puntín en arriba ¿eh? suena suena co o suena ci. ¿eh? pues son símbolos no tienen ningún ningún otro fundamento que el consenso de las personas que, que lo utilizamos que utilizamos esos esos símbolos eh, nun, estoy yo diciendo ya comenté alguna otra vez que la capacidad de simbólica sea una exclusiva de como dicen de algunos que que el único animal que tiene la capacidad simbólica y es el ser humano no pues oye, cualquiera que cualquiera que viva que tenga vivido con con algún animal ¿eh? Especialmente con mamíferos, bueno, pues bastante ontogenéticamente, perdón, filogenéticamente avanzados Pues, oye, seguro que, que te digan, ¿no? Pues vaya, si, si tienen símbolos, ¿eh? Algunos tienen algunos símbolos Que hay animales, que hay muchísimos animales, muchísimas especies Que, que los pas ¿eh? enseñen cosas a, a los fríos, a los críes Pues también, eso, oye, no deja de ser eh, simbolismo Lo que pasa es que el nuestro simbolismo y mucho más avanzado, ¿eh? y mucho más avanzado, y especialmente avanzado ¿eh? porque algamamos una cosa que, bueno, pues que de momento que yo sepa, eh, sí que nada más tenemos tenemos los Homo sapiens. No sé si de alguna otra especie maneje un lenguaje tan extremadamente simbólico como el nuestro. Cuido que no, dicen que si les va es que los delfines, que tal, bueno, no lo sé, no lo sé. de fecho bueno yo pienso que nadie lo afirma taxativamente sino que lleva bueno pues a lo mejor una hipótesis que eh, que los que los los cetáceos de algunos cetáceos tengan lenguajes proto lenguaje y tal pero bueno el lenguaje eh, avanzado como como el nuestro eh, joder pues no lo no tiene nadie y es ahí sin duda pues una de las una de las cosas por las que el, el Homo sapiens Eh, se convirtió en una, una especie dominante porque tenemos la capacidad ¿eh? de, a través del de lenguaje, contar eh, muchas cosas, transmitir pues lo que sabemos, el conocimiento, la nuestra sabiduría, transmitirlo. Y ya no digamos nada cuando el lenguaje pasó de ser meramente oral a estar tar escrito, ¿eh? a ser símbolos que se podían escribir y, y permanecer. ¿Eh? ya no tenía por qué ser una persona que lo supiera o que lo hubiera contado a alguien que no lo sabía quien transmitiera el conocimiento a otros el conocimiento quedaba puesto ahí quedaba puesto en, en los papeles o en las tablillas de arcilla o de madera o, o los papiros o lo que fuese quedaba ahí, quedaba ahí puesto y bueno, pues eso permitió un, yo que sea, pues un crecimiento vamos a decir, eh como dijo, geométrico, no, y el otro como ya exponencial, crecimiento exponencial. ¿eh? Normal, ahora estamos todos rodeados de un montón de, de máquinas ¿eh? que, bueno, pues que existen porque existe el conocimiento para fabricarles. Estoy hablando por un micrófono, estoy viendo unas pantallas. No tengo ni puta idea de cómo funcionan, pero ¿eh? Gracias a que el conocimiento de, de, de gracias a que muchos conocimientos se fueron transmitiendo año tras año, pues eh, llegaron a la posibilidad de que hay personas capaces de construir estas, estas cosas. Y, y, y luego la, la, lo que ya pienso que no sé de hasta qué punto oye una anomalía. El hecho de que podamos utilizarles un montón de otro montón de personas que no tenemos ni ni un punto de idea de, eh, de cómo se de cómo se pueden fabricar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues llevóme a pensar en, en el lenguaje y leyendo también este este libro ¿eh? que vos decía el, el instant life mmm, también bueno pues me llevó a reflexionar acerca de un tema eh, del que a lo mejor mmm, bueno podría pues, pensar alguna vez, pero bueno, no sé, bueno sigo teniéndolo ahí como ¿eh? como como un tema que, que me interesa. Y que, bueno que pues, esta novela, yo os digo, va de periodista que, eh, que, que va a hacer un reportaje sobre un congreso de física, al mismo tiempo presenta un, un mundo en el que bueno, pues, varias sociedades, varias agrupaciones que, que defienden posiciones más pseudocientíficas, con contra a la ciencia oficial, pues también aparecen y tal. Y en concreto, bueno, pues llega un momento en que hay una que, bueno, que está más rayando más bien para con las pseudociencias en principio, porque tiene así un discurso y un lenguaje muy, muy paciente, muy místico, muy tal, y que después resulta que, bueno, pues haciendo, entrevistando a una física teórica eh, supuestamente muy racionalista y tal, pues descubre que las diferencias que son a lo mejor de... más que de más que de, de los conceptos, más de, de términos. ¿eh? Eh, o al menos eso entiendo yo, igual vosotros leyéis este libro y no entendéis eso para nada, eh. <risa> Vamos a ver, eso son cosas mías. Ya sabéis, ¿eh? ya sabéis, eh, que, que una cosa y es lo que un escritor pretende pretende cuando escribe, ¿eh? pretende desmitir, y otra cosa y lo que el yetón entiende. Yo tuve la oportunidad de, ¿eh? de pescanciarme de eso, desde de, de los dos puntos. ¿eh? Porque la mi tem, temporada de juntar lietres, ¿eh? pues yo juntando lietres conté historias. ¿eh? Otras personas eh, leyeron esas historias. Y, y quedé ablucado muchas veces cuando le, esas otras personas me dijeron: Oye, vaya cómo mola esto que reflejás aquí, porque fales de tal y tal y tal. Y yo quedaba, digo, ay, madre, no, yo no falaba de eso, no y lo decía la persona, pero pues hablo pues me digo, madre de Dios, yo no falaba de eso, ni de yoñe, yo no quería decir eso, pero bueno, oye, y sigue pasando, ¿eh? sigue pasando, porque aunque ahora ya, bueno, pues ya no lo fego tanto, lo he hecho en tal tres, de ese mes en cuando, pues pues sí que lo fego, ¿eh? eh así, más, más bien, más que para, oye, eso, pues para... Para pa publicar cosas o para que lo vea mucha gente, para tal. A veces, ¿eh? yo como soy escena de, de rácano y tal, pues oye, tengo que regalar de alguna cosa, pues escribo un cuento y regalo un cuento, ¿no? Y es de rácano yo lo sé joder, y es de ser muy tecaño, ¿no? Cuanto de comprar una cosa, ¿eh? Bueno, pues hay gente que hay más ilusión que hagas ese regalo que no que que no que regales un, un bien material, ¿eh? A ver, no os voy a engañar. A mí me faría más ilusión que me hicieran ese tipo de, de regalos que. que o, o me falla más ilusión cuando me faen ese tipo de regalos que cuando me faen regalos meramente materiales. ¿eh? Incluso cuando me faen regalos meramente materiales, mmm, sabes perfectamente cuando, cuando tú los regalan cuando recibes ese, ese regalo. Eh, daste, daste cuenta de. de si te lo regalaron porque te conocen tan bien que te regalan exactamente aquello que saben que, puede, que puedes disfrutar o si llega a lo mejor una cosa muy cara, muy guay, muy tal, pero que a lo mejor a ti no te... Bueno, pero esto llega otro tema, y otro tema. Eh, estábamos, estábamos hablando, de, <ríe> para centrarnos en el, en el asunto, estábamos hablando de lo que llega la, la diferencia, ¿eh? Entre, entre los términos y los conceptos. ¿eh? Que hay una cosa curiosa, pero hay mucha gente que piensa que este que estos dos, dos términos pues son términos que son sinónimos. Y no, no, en absoluto. Hay gente que los utiliza indiferentemente. ¿eh? Y bueno, para mí, por lo menos, no tiene nada que ver. El término y yeah, la, la palabra en sí que utilizas. Y el concepto y yeah, el. La, a ver, el término y el símbolo, digamos, ¿eh? el símbolo, la palabra, y él y, y constituye, bueno, pues la, la entidad real a la, que, a la que se refiere esa palabra. Y hay mucha gente también, ¿no? me llama la atención que hay mucha gente que directamente considera, A ver, es que me cuesta, cuesta más explicarlo a mí con, con palabras. Cuesta mal contra los términos. <ríe> Tengo perfectamente claros los conceptos, pero cuesta me, cuesta mal contra los términos que quiero utilizar. Bueno, pues la cuestión ya que, eh, por ejemplo, yo que sé, con este tema, lo que pasaba este periodista, con la ciencia y la pseudociencia. Pues ella entendía que el mero fecho de utilizar unos determinados términos, eh, pues ya era que estaban continuamente aludiendo a. conceptos pseudocientíficos Y el utilizar otros términos, eh, bueno, pues ya entendía que estaban aludiendo a conceptos científicos. Eh, y es decir, él atribuía el, el tipo del de, lenguaje, eh, el, el nivel, el, la forma del lenguaje, atribuía ya eh, a diferentes conceptos. Por ejemplo, pues eh, esas cosas que dicen a mí ya ves, pues me fala asturiano. Y dicen mucho eso de que es que el asturiano, igual vale para falar de los baques y de pueblos, de los zorros, ¿eh? pero, pero para falar de cosas más tal, de, ¿eh? de, de matemáticas o de física o de tal, fa falta ya el castellano. No, pues no necesariamente, pues utilizar eh, lenguajes, todos los lenguajes para hablar de todas las cosas. Mira, y un inciso, a mí esa diferencia, sin embargo, tiene que ver con los contenidos de, de lo que falo. ...tiene que ver con las emociones, ¿eh? Sí, sí, de verdad, en serio, ¿eh? Y yo, eh, hay emociones que tengo que transmitirles utilizando el castellano. ¿eh? Y hay momentos emocionales no, en los que utilizo el asturiano. ya veis, ¿eh? Una cosa muy curiosa. Yo, por ejemplo, seguro que si sentisteis este programa... pescar jerivos de que las veces que el programa y así más triste más murnio tiendo más al castellano. Si llegue muy triste, lo que tengo que transmitir y para transmitir tristeza transmito la en castellano. Ya lo sé, no tiene sentido. Si tú me contento por lo que sea entonces, todos voilà. vamos, métome curiosamente ya no en el castellano, cuando estoy muy en el asturiano, perdón, cuando estoy muy muy contento y, y tal, tiro para para el portugués de Para el portugués de Asturias. ¿eh? Si sí, vale, eso que nos llamen, que si es no viejo... que si gallego asturiano, que si tal. Bueno, para mí yo portugués, ale, yo pongo ...y el nombre que me da la gana y para mí es eh, el portugués de Asturias. ¿eh? Cuando estoy muy contento, uso, uso el portugués. Qué cosas, ¿eh? ¿Mm? Ya ves, más ...más tema de emociones. Pero bueno, estábamos hablando de, de los lenguajes. Y tampoco y exactamente eh, la cuestión de, de que se usen lenguajes diferentes, ¿eh? Para pa hablar de. Eh, a ver. Vamos a ver. lenguajes diferentes en el sentido de, de idiomas. ¿eh? No que se utilice el, el inglés para pa una cosa y a lo mejor el, el castellano para otra. No, no me, no me refiero a eso. Refiero a eh, que se utiliza el mismo lenguaje pero empleando otros términos y a lo mejor son para referirse a los mismos conceptos. Estoy metiéndome en un jardín que. Bueno. Pero voy a intentar, voy a intentar centrar, la, centrar la cosa, centrar el discurso. Por ejemplo, mira, voy a poner un, un caso real. Bueno, por un lado, este de este paisano que bueno, pues como una gente utilizaba términos que son una vez más místicos, ¿eh? y la otra utilizaba términos que son ave más eh, asépticos, más científicos, pues entendía que también. ...en posiciones totalmente diferentes... ...y al final... ...vescánciesa de que están en una posición prácticamente... ...similar... ...yo he ido algunos años... me por... Dióme por liar cosas de... ...de magia... ¿eh? ...sí, de magia... ...en concreto entré en la magia... ...a través del satanismo... ¿eh? ...sí, pues... interesarme por, por satanismo... interesarme por la magia... interesarme por la alquimia... ¿No? los magos clásicos bueno, pues, un, un interés a lo mayor pues en principio igual hasta estético porque bueno, pues me gustaba leer acerca de aquellos temas y tal, no y que yo a lo mejor tuviera, pues digamos una mentalidad científica o, o mágica o tal pero bueno, el caso y que gustaba pues, y era eso y, y con el tiempo con el tiempo, yendo más fonderamente e incluso falando a través de internet con xente de esos círculos pues pescan cime de que básicamente non tamén usando todo aquello non tamén falando de máxia non tamén para referirse a cuestiones esotéricas o tal, había que sí, bueno había hartos hartos eros en todas partes pero sencillamente tamén falando de coses Muy naturales ¿sí? y sencillamente empleando otros términos. Y era una cosa muy curiosa. ¿eh? Tú leíes un texto de aquellos y madre de Dios, hablábate de, de, de, de que si los misticismos, esto, que si el ritual de no sé qué, que si el de no sé cuándo. Pues resulta que al final, llenan ¿sí? absolutamente naturalistas. Llenan más naturalistas, es lo mejor que, que si cualquiera que ande por la calle, que piensa que. ¿eh? que hay una cosa aquí el alma y que hay otra cosa que hay el cuerpo, o que piensa que hay una cosa que hay la mente y que hay otra cosa que hay el cuerpo. No, no, pues yo al encontrarme mucha gente que sencillamente utilizaba otro, otro lenguaje. Pasa mucho también, eh, pa, bueno, pues a veces, eh, bueno, pues comentes cosas sobre medicinas de estas que llamen alternativas, ¿eh? y como sencillamente pues tiene otro lenguaje, ...pues la gente ya, hay gente que lo rechaza de mano... ...no sé... ...yo por decir algo... ...a ver, aquí en Asturias... ¿sí? ...hubo un tiempo... ...ahora ya casi no quedan... ...pero yo todavía fui mucho a, a los curanderos... ¿eh? ...a lo que se llamaba aquí el, el curandero... ...el curandero solía ser un paisano... ...una paisana... ...que sencillamente sabía mucho de... ...de huesos y de músculos... ...y todo lo mejor tenías un esguince... ¿eh? Y debes al médico y vendalo ¿Ah, y, y Tarensin, yo qué sé, tenías un esguince en un pie, a la vendalo y, y Tarensin sin posar el pie, pues, 15 días. ¿Ah? Oye, debes a un curandero, ¿eh? rabilábate y eso sí, y todo eso el médico sin tucate, ¿eh? okay, oye ¿eh? Pero debes un curandero, tocábate el pie, empezaba a retorcerlo por aquí y por allí, de repente se escuchaba un clac. ¿Eh? a veces a veces uno se escucha el crack y ya te decía a la vega ya está arreglado ya está en el sitio entonces madre y cuánto tiempo tengo que estar sin tal desde pues, lo que quieras si quieres ahora por esta caminar yo la última vez que, que topé un, a un curandero ¿eh? que fui a un curandero faltará de eso pues unos no sé ocho años ocho nueve diez años, ocho nueve años por ahí La última vez que fui, sencillamente porque ahora no conozco ninguno. ¿eh? Todos los que conocí allí en paisanos mayores y están muertos. Y eso pues fue precisamente eso. Una vez por el monte pisé mal y hice un esguince en un tobillo bastante ¿eh? bastante cañero. Y, bueno, pues ¿qué me decía el médico? Pues al andar con muletes y a no apoyar y tal. por que una compañera de trabajo, dice, "Me, maga, pues hay un paisano que vive ahí en Pumarín y tal, que arregla lo, arregla cosas, es un curandero cojonudo." Digo, "Ah, bueno, pues dame el número." Y nada, fui para allá, un paisano que, ¿eh? Cuando llegué, dice, "Me la mujer, no, y que está en el bar que está echando la partida tal." Bueno, subió, ¿eh? me sentarme allí en la salita, "Póseme un toallés en bajo pa porque tenía que echarme aceite para para machachear y tal, y estuvo allí machacheando, tocó para acá, tocó para allá, metió los dedos, torció las cosas, hubo algún momento que casi veía las estrellas, otros que no me enteraba de nada, y hasta un momento que me dice, la ya está, y yo decía, bueno, ya está, pero ¿qué tengo que hacer? Nada, bueno, nada, oye, pues si acaso meter el pie en agua con sal, déjeme mes en cuando, vale, bien, ¿Y cuándo lo puedo empezar a apoyar? Ah, no, no, pues poder, pues empezar a apoyarlo ya. Oye, más mando huevos, ¿eh? <ríe> que no llegara. A ver, no me sorprendió porque yo ya Oye, eso hice mucho tiempo mientras la, a mi infancia. Eh... Pero bueno, que, que sí, sí, que... que no podía prácticamente apoyar el pie. Cuando llegaba para allá tenía que ir con los muletes y tal y bajé a escaleras de la casa del de paisano ya con los muletes en la mano, tranquilamente, en un brazado. Claro, tú cuando cuentes eso, yo decía a mucha gente, ¿no? pues fue un curandero. Pero bueno, hombre, ¿cómo vas a esas cosas? Pues, Paz mentira para ti. Pero, claro, cuando yo preguntaba, digo, pero ¿qué ¿cuál es la idea que tienes un curandero? Y entonces decíame algo de me decía. Yo la, dices la palabra curandero y, y yo pienso ya en un sitio todo sucio y un paisano ahí con plumas y echándote rollos por arriba y tal. Digo, no, joder, un paisano normal y corriente que, hostia, acuerdo una vez hay, hay muchos años, siendo yo muy pequeñín y tal, que fue también un esquincenado, en ese caso, deslocar a un todillo, no sé qué, bueno, y, y, y llevaron un paisano de... ¿eh? paisano de, de por la torres me parece por ahí, que, que se llegué y comentó el, el, el me abuelo oye, estamos buscando, diciéndonos que había por aquí un paisano que, que arreglaba arreglaba huesos y tal ah, sí, sí, es mi marido y tal y fue para la cuadra y el paisano ¿Eh? está catando y salió de ahí, dejó de catar, salió sentóse pues, en un talluelo trajóme la mujer otro talluelo para mí, empezó a rabilar en el en el En el totillo de repente hizo ¡clac! Yo ya era un niño, tenía, qué sé yo, seis años, por ahí. No me enteré de nada, tal. Y sencillamente, dime mi madre, eh, quería saber decirle, joder, al presentador, joder, que se nota en la voz que está tomado? <risa> no, no, pues, no, no, de verdad que no, no, estoy, no estoy tomado. ¿eh? que gracioso, un gallego tomado. no ¿Ah? pues no no no estoy tomado para nada dice yo soy un julaí ah yo soy un julaí madre de dios bueno anda oye no pasa nada esto puedes sentirlo quien quien da la gana bueno pues a lo a lo que a lo que estaba eh, que resulta que que bueno pues después contaba y la gente y que estaban allí todos abucados porque madre de dios pero bueno, no no no para sentirlo para ti Y La cuestión era es que sencillamente utilizamos eh, el mismo término para referirnos a, a conceptos diferentes. ¿Mm? Y era esa toda la historia. Y cuando yo leí mucho acerca, de, acerca de, de, de la magia, de todas estas cosas, del satanismo, de la magia, de la alquimia, de tal, bien de veces, sencillamente... Utilizaban un lenguaje propio, ¿eh? utilizaban términos que para ellos, para ese círculo, tenían significado porque sabían a qué concepto se referían. Normalmente conceptos vamos, extremadamente naturales, ¿eh? no, no penséis en ninguna en cosa sobrenatural o mística o, o, o la mi madre, no, no, no, no, no para nada. y ya os digo pues resulta que a lo mejor ¿eh? esto como mera reflexión ¿eh? pues oye padre es lo que lo que os da lo que vos la gana pero bueno pues como mera reflexión yo diría ¿eh? que hay que intentar ir un poco más allá de, de esos símbolos ¿eh? y bueno para intentar para intentar comprender cómo furrulen... cómo furulen las cosas ¿eh? y, y bueno yo creo pues oye de mes en cuando ¿eh? cuando sintamos un determinado lenguaje, unos determinados términos, una determinada forma de hablar, tomarse la molestia de, de no quedarse en la superficie, de decir a qué concepto se eh, estará refiriendo esto. Hay personas por ahí, eh, muchas veces ya falei de esto, de, bueno, pues, eh, de gente tan tan científica que riza el, rizo, ¿eh? riza el rizo, y la ciencia, yo imagino que no llegue Yo entiendo la como que no llegue otra cosa que sencillamente eh, ponerlo todo en duda ¿eh? y intentar comprenderlo todo, ¿eh? negar cosas en sin en sin en sin más, negar cosas a priori. Yo pienso que va totalmente en contra de eh, Negar cosas a priori sencillamente porque utilicen un lenguaje que hay igual diferente del que nosotros pensamos que debiera utilizarse. para referirse a una determinada cosa y que piensen que a lo mejor es el si se refiere a otros conceptos y por tanto hay que descartar el fenómeno, bueno, pues yo pienso que no así pero no soy yo ni creador de opinión ni nada político. Sintiendo la radio, cucaracha, la radio, libre de viejo Y bueno, te pitos y flautes, ¿eh? Pitos y flautes y... y... mentira, porque aquí no hubo ningún pito ni ninguna flauta Entonces no sé... Pero bueno, ya... Ye... Pues veces, que a mí llamen mucho la atención los, los dichos estos populares, ¿eh? básicamente porque, no sé, no sé muchos de ellos exactamente qué, qué sentido tienen. ¿Y como es? ¿Entre pitos y flautes Va pasando el programa. Pues no hubo pitos, no hubo flautes podríamos decir, entre discursos y cantarinos. Bueno, pues sí, entre chateros y... Y otras cosas. Bueno, pues si sí, van pasando los... Tal, pero pitos y flotes Bueno, bueno, y dice así nada. Igual también hay una cosa tocante a esto que comentaban antes. Igual hay una cuestión también de términos y conceptos, ¿eh? Aquí lleva una situación en la que se entiende muy bien, ¿eh? que no hay por qué tomar los términos literalmente, ¿eh? referir solo a los conceptos que utiliza, que habitualmente utilizamos. Un pito y una flota ¿eh? pues oye, en principio, no hay, pero no debe referirse a eso exactamente, ¿eh? no debe referirse a eso. Bueno, y esta noche que una vez más puse aquí de ¿eh? al descubierto todas mis incoherencias ¿eh? me que va a ir terminando ya, va a ir terminando ya porque mañana tengo que levantar tempranín ¿eh? Mañana allí un día, bueno, pues que puede ser un día importante, puede ser un día vulgar, puede ser de todo Pero bueno, oye, pues vamos a esperar que, que sea importante, ¿no? Vamos a esperar que sí, yo cuido que, que sí que va a ser, hombre, que sí que va a ser, ya os contaré O igual no pozo os cuento, qué sé yo. Y bueno, como a toles Selmanes, ya sabéis, un saludo muy grande, eh, a toda la gente que estuvo sintiendo este programa, que estuvo sintiendo anedonia esta noche. Un saludo para la gente que estuvo en el en el chat, ¿eh? Un maceto para la fanedónica. Y para tal yo soy un juley <ríe> Que si yo soy un juley, pues bueno, por de lo Aquí lo he dicho, pues entre este programa todo el mundo. Un saludo para la gente que tuvo en la 107.3. Un saludo para la gente que tuvo escuchándolo a través de internet. Y un saludo también para la gente que lo sienta a, a través de la nueva emisión en Diferiu o descargando el podcast de archive.org. ¿Vale? Pues sirve todo. <ríe> Mi panedónica ya. Sí, ne, hoy ya se acaba. Hoy ya se acaba. ¿Eh? Buena gratis, ¿eh? De, de sentirme más tiempo, muy bien. <risa> Venga, un salud, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Porque ahora el pasado por arte de magia tiene vida propia va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia limpiado con total para que no mueran los hechos que nunca.